11, 30 horas, mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. Con en la entrada de un edificio a la calle Cerramiento. Sin numeración. Ofrendas urbanas. Vuelve desde el 22. De ver mi pasan. un poco Bueno, pero ¿será posible? La luz, Vigi. ¿Eh? ¡Que manden la luz! ¡Ahí va! La concha de su madre, qué gordo jodido, por Dios. Mirala a los que manda. Yo no lo saludo más. Desde que me robaron la mochi no lo saludo más. Está para vigilar y desaparecen las cosas. Para mí, que afana él. temilla con unos ojos de perverso. Es un sátiro y tocaste el culo? ¿Qué? No, va, sin querer. ¿Qué onda? onda? lo mejor. ¿Y vos qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? mugre estas silla ¿Cuándo van a terminar con la obra? Tendrían que terminar antes de la fecha. Eh, de ayer está todo igual, no avanzaron nada. ¿Habrán venido hoy? ¿Cuándo llega la estrella? Para el ensayo del jueves. Mañana. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Ah, sí, sí, sí, sí para, mm. para mañana. ¿Vos qué sabés? ¿Se confirma al final lo de los programadores el sábado? Sí, pero no nos confundamos, ¿eh? El solista es traído por el teatro. Mm. Lo traen est entre este teatro y uno de Chile. Mm. Sí, que no tiene nada que ver con los programadores que casualmente vienen para la función del sábado. Todo junto. <risa> y esto es así, ¿o no pasa nada o pasa todo de golpe? Parece que son dos productores libres europeos que buscan orquestas de cámara para llevar allá. Uno es un italiano, Mio Pepso, y el otro, un austriaco Isleim mm. ¿Mio Pepso? Sí, la gira sería un mes. Sería Praga, Zagreb, Uberlap y Berlín. Oh. Ay, papito, ¡Praga! Berlín, sí. ¿Por qué de acá? Bueno... Y deben tener algún acuerdo con Cancillería por los pasajes. ¿Sabés si van a venir a ver otras? Sí, seguro que Universidad del Sur, Ensamble de Nuevas Especulaciones y algún par más, esos cancheros de Nuevas Especulaciones? A mí me gusta venir a Buenos Aires porque la pasan bien. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Y 1.500 euros la función? Mirá cómo sabe todo. ¿Y cuántas haríamos? En un mes, 8, 10. ¿Qué serían? Sí, si son 10, 15 lucas. Lucas, 800 por cabeza. Bueno, quitarle tasa de embarque, seguro, 1.700 por cabeza serán 6. 1.200 te quedarán porque algún gasto tenés y tenés que dar regalitos. mil pesos de los nuestros? Nada más. Un poco a poco. No somos muchos. ¿Qué tiene que ver? Ahora, para comparar, ¿no? ¿Cuánto factura de Big Star por venir a tocar Creo, él? Yo creo eh, que 25.000 pesos, 4.000 ah, bueno. euros. Por una sola fecha y se queda tres días. Se hmm. queda más, me parece. No, se debe estar visitando parientes porque con nosotros son dos ensayos y funciona. No, no se puede comparar. Sí, igual. seguro, él le sirve. Nosotros, Porque hace un mes sacamos lo mismo, menos que acá. Yo tengo que suspender clases, conseguir un reemplazo. Sí, sí igual. igual eso, ¿No? Todos estamos en esa porque todos damos clases. ¿El ¿Me lo cobramos? Por supuesto. Bueno, mm. Igual yo no vivo con las tres lucas miserables de acá. ¿eh? Bueno, pero nos viene bien viajar, oxigenar un poco. No entiendo. ¿Nosotros viajaríamos como orquesta municipal o como grupo independiente? Tiene que ser como orquesta municipal. Si no, no podríamos. Sería abandono de trabajo. ¿Y el teatro no se lleva nada de la gira? Mm. ¿Habría que ver si nos queda esa guita limpia? No sé. Averigua. ¿Qué vas a hacer? Pagan lo que ellos quieren y vos tenés que aceptar. Si no, no vas a viajar a ningún lado. Por mí que se metan en el viaje en el horno. ¡Ay, no digas así! porque nunca sabés? Yo no conozco Europa. En ese sentido, me vendría muy bien. Conocer trabajando sería todo un logro. Debo ser el único boludo que no viajó con el uno a uno. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. ¡Muy bien! Llegó la música. Llegó la música a los estudios de Ofrendas Urbanas. Y no es de la mano, en este caso, de Paul Neyman sí. ni de rockeros desquiciados, sino que está todo el elenco completo. Son 28. <risa> de... Llegó la música de Alberto Ajaca. Uh -huh. ¿Cuántos son en el elenco? Once. Mont Once. Once. Un montón. Once. Toda una orquesta. Bueno, sí. les voy a pedir que se presenten. ¿Sí? Empezamos Muy por acá. Bien. ¿Qué tal? Yo soy Luciano Caxe, el actor de la obra. Leonel Elizondo. Eh, Sol Fernández López. Georgina Hirsch. Yo soy la asistente de la obra. Muy bien. Bueno, hemos escuchado un fragmento de la obra Ajá. y quieren contar de qué se trata brevemente o, o para ustedes de qué se trata llegó sí. la música? Ah, eh, me senten a mí con la mano. Hablar, bueno. eh, no, básicamente es eh, <risa> la, el devenir de una orquesta, sí, una orquesta municipal de cuerdas, eh, una orquesta de cámara pequeña, que trabaja en un teatro municipal y son tres días de ensayo. De esta, de esta orquesta, que van a hacer una pieza de Shostakovich. Y el cuarto día, que es cuando deberían hacer la función, que es una función muy importante porque vienen unos programadores. programadores y viene un solista invitado, que es un argentino que vive en Europa, que triunfó de alguna manera. Y ese día que tienen que hacer la función se les complica por ciertas Ajá. cuestiones gremiales de los no trabajadores del teatro y esas cosas. Es, es muy interesante eso en la obra, ¿no? El cruce, De, de lo tal vez más intelectual o aparentemente, ¿no? El que no está no es parte de ese mundillo, uh -huh. tiene como un ideal de que eso es algo como nada, como que gente que siempre Este, de la, la está, música clásica está en eso. otro nivel como uh -huh. más cool no sé o uh -huh. más más intelectual no uh -huh. este y uno puede ver que no cómo se va como se uh -huh. van pensando sí, las empleados ambiciones públicos. empleados públicos ah, sí, de, sí, como, sí. en ese en ese lugar decadente también no con las ambiciones y, sí, y también que hay algo que que cuando digamos haciendo la obra a diferencia del, del mundo de los actores el mundo de los músicos para ser buenos músicos necesitan tener mucho tiempo, muchas horas de ensayo Hay algo del paso del tiempo uh -huh. que viene en detrimento. Y ¿no? de la convivencia, y de la... todo. Sí. ¿no? Sí, claro. Y también de, de, de cuando uno está con, una, con un instrumento, muchas veces, sabiendo para unos músicos, están ocho horas tocando, se levantan uh -huh. muy. Son muy rigurosos en el trabajo. Sí. Y, y después, no, al, no. Al, a, la, a la hora de... de cuando uno después del arte es difícil vivir tiene que empezar a dar clases no me digas sí. ¿en serio? ¿Qué es complicado? no, bien? No, no. Ah, sí igual la diferencia me parece que con el grupo con un grupo teatral eh, que los músicos tienen algo como cualquier pieza se puede cambiar me parece con uh -huh. eh, digo dentro de la orquesta si hay un músico que no puede venir se puede reemplazar fácilmente no sé si fácilmente pero uh -huh. digo si alguien incapacitado capacitado en leer la partitura y leerla bueno sí estudiarla ah, sí, no sí, pero totalmente sí. es que la obra funciona como una partitura no sí. y todas claro. son piezas De, de esa partitura sí, sí, Desde totalmente el... imagínate que esto que leímos nosotros cuatro en realidad somos nueve que estamos todo el tiempo interactuando digo, ahí somos, serían nueve los que integran la orquesta hay un director de la orquesta hay un solista todo el tiempo estamos 11 uh -huh. actores conviviendo uh -huh. ahí adentro y es como una partitura está todo muy escrito y uh -huh. regulado muy musical, digamos, musical este... sí, sí lo, para mí lo, lo maravilloso que tiene la obra es que es maravilloso, maravilloso. maravilloso. sí, sí. sí dígalo con confianza porque es maravillosa sí, la por... obra Porque tiene... Digamos, lo musical no está en la música, eh, como como la conocemos. Digamos. Uh -huh. Hay algo en, bueno. en la coralidad de los textos, en cómo fueron buscados los silencios, cómo se escuchan sonidos chatarra, como ser una silla, una, un, un alguien tosiendo... Un, sí, eh, bueno, alguien caso, la música que aparece no es la música que hacen Justamente estos músicos, que esa es una de las particulares de, de, de no, la obra también. De hecho, digamos, ¿no? algo es. muy particular que a mí me encantó, no sé si decirlo, porque es como la frucinita, sí. es una sorpresa, sí. no lo no digamos. No eso. En eso. Pero hay un signo sí. teatral muy Molino. interesante sí, que sí. habla justamente de la música y mm. cuando se ponen a tocar... Hay algo que sucede o que no sucede que tiene mm -hmm. que ver con. con sí, esto, bueno, que el, el igual que tiene que ver con un poco la, el, la, la génesis de la obra, digamos, desde dónde surge la idea de Alberto. Nos, nos vamos moviendo porque no estaba el micrófono. <risa> micrófono. La idea de, de Alberto de, de, de, del, gesto. del gesto musical, digamos. O sea, de ahí nace la idea de la obra, eso que no queremos decir Lo que queremos mucho, es un poco el, el, el núcleo desde dónde desde nace y desde dónde luego aparece una obra que es. Tiene muchísimas más cosas, pero de ahí nace ese gesto. Lo podemos decir, para mí lo podemos sí, decir. ¿eh? Porque de de Trump, sí, porque, de hecho, está dicho en alternativa teatral, sí sí Así que... <risa> ah, es... ah Si lo, lo dijeron sí, en la alternativa, Alfredo, todo, claro, pero no te lo dices. Claro, claro. no, claro, o sea, claro. Bueno, cuéntate, es, el... es casi lo más interesante esta, de las cosas. Esta orquesta toca sin instrumentos. Uh -huh. eh, lo que el público ve es el gesto, cómo se ejecuta el gesto. Y, y en un momento, insisto con lo de maravilloso, porque uno empieza a escuchar una música que, que no existe como tal, Porque no están haciendo, no están tocando instrumentos. Y te agrego una cosita: uno ve la música, porque sí, los claro. ves tocando sí, los instrumentos. Sí, el ¿Sí? El ¿sí? Eso es maravilloso. Lobo, eh, Martín, digo que es un. Sí, el. Eh, ¿Cómo no se dice? ¿eh? El director ¿El musical. musical? De... El, obra, coach. el coach. Ahora se usa coach. coach. Eh, hay una partitura que seguimos, que se, se estuvo todo el sí. tiempo, se practicó. Sí, es una partitura de una movimientos una... Una movimiento con movimiento. rítmica. Tiene sí. una rítmica a la que se... tenemos que seguir todos justamente para que eso se vea sí, y sí. se sienta. Ensayos. Que sale sí. En teoría ah, Martín ensayos. dice que si se tocaran los instrumentos bien, hay sonería. Hay música, digo, está ahí. hay algo que él imaginó que está sonando. Estamos articulados para que pueda sonar, digamos. Sí. Que se aparece el instrumento, supuestamente. Sí, ¿podemos decir que sí. suena el silencio? Sí, sí. ¿esa? Bueno, ¡Qué frase me tiré! Pero acá acabo de ver algo que... Eh, perdón mi ignorancia, no lo sabía, asesoramiento musical de la genia de Carmen Valier. Sí, sí, ah, sí. sí. ¿Un par de, de... trabajos ella? Sí, genial. Estuvo trabajando sí. mucho, sobre todo, con el tema de la voz y, el, digo, sí. Y los voz, sonidos, porque de, de repente sí. es una sala muy, muy chica, son 11 actores en escena eh, y es muy coral y, y no es que hay un texto y otro texto, sino que hay un murmullo constante, que es lo que hace a la música de, de, uh -huh. de, de, uh -huh. de la obra, que si no tiene una coordinación casi perfecta para el espectador, en principio no lo entendés y después te, te, te agobia porque te aturde. Sí, la obra en sí es una gran partitura, sí, donde sí. tenemos que tener todos los actores sí con mucha escucha. Eso es fundamental, sí, cada también. función, que a veces, bueno, una vez sucede más, una vez es menos, digo, es, somos golpeando. actores y nos pasan cosas. Sí. Pero requiere como de mucha escucha. Qué linda mucha. So, pues aquí, ah, si no nos pasamos, cosas. Sí. Es muy lindo Un día uno es está más acelerado, un sí, día está claro. más, más caído, no sé qué. Y digo y tenemos que estar todos como en esa para sí, no sí. cortar. Digo, uno está más abajo no, y no saltar con... Perdón. Sí. No, partiendo de la base que son tantos, ya se genera algo coral, ¿no? Sí. Sí, sí, este, sí. sí Con timbres de voces diferentes. con Además, los, los personajes están delineados. Digo, cada uno sí. tiene su historia. Eso se ve muy claramente. Eso, ve, eso también, hay, Alberto, la verdad que cuando... ¿no? Trajo la, digo, la obra que apareció en enero que la escribió, todo, digo, cada. A lo largo de la obra vas entendiendo la historia y el pensamiento y la idea de cada uno. Si vienes a una obra coral, cada uno está claramente sí, delineado sí, sí. y se puede entender lo que, lo que les va pasando. Una obra coral con 11 protagonistas. Cuando hay un protagonista, tenés unas líneas definidas de todos los personajes, porque todos tienen su momento. Digo, uh -huh. Eso está bueno. Y un sí, nivel de concentración aparte. muy alto, voy a decir, porque estamos en escena casi todo. Digo, una hora y cincuenta, todo el tiempo, muy tiqui, tiqui, tiqui, tiki, y nos baja uno y es un problema. Y baja, todo. y baja todo. Y es una obra muy que se disfruta. Yo no soy partidaria de las obras largas, uh -huh. me suelo aburrir bastante, aun cuando me está gustando ya por una cuestión de que tengo poca atención. Uh -huh. Y se me pasó volando, me reí ah, muchísimo. Genial. No sé si me han escuchado <risa> las carcajadas pero me divertí mucho. Bueno. Y pensaba recién... Es muy interesante eh. también el, el, el personaje de este el que triunfó en el exterior. Eh, pues, sí. el que pasa no pasa en el ámbito que es muy sí, en el que teatro de todo el sí. tiempo la, la tiene nombro, lo tiene que nos pasa a nosotros no, sí. no eso no. no lo vamos a decir pero el paralelismo que... en, el, en, el, en el ah en el teatral, sí, hay, sí. Varios, Por eso eso hay varios es una familia pero digo, es algo que con lo que se cruza todo el tiempo eh, con, con lo teatral este conflicto sí. que tiene la, la orquesta que es con querer pegarla en Europa para ganar un mango y sí Sí, no, aparte del, de, de lo que dijimos al, al principio teniendo en cuenta en el mundo de la música clásica estos que vemos acá ya están medio grandes digamos claro ya, así, no dan, se dan pasa algo ahora ya se le pasó el cuarto de hora y no y a, y, perdón y además es es una realidad porque el tipo también es un frustrado digo cuando uno empieza a ver eh, cómo se desarrolla su personaje Digamos, es un ideal, ¿no? Que, que Pero sea. con guita en el banco. Es un frustrado. <risa> bueno, tampoco le va, Que la reparta. Bueno, ¿dónde podemos ver llegó la música? Remedios de Escalada de San Martín, 332. A una cuadra de A una de cuadra guarnes. de Warner y Juan Mejú. A pasitos de Warner. Y Crespo. Entrada 50 pesos, estudiantes y jubilados 35. Sí. Es un tema, porque yo ya no soy ni jubilada ni estudiante. Estoy ahí en el medio. Bueno, eh, Igual vale la pena. Es una gana, 50, es una pesos ganda, obrón, vale la pena ir Alex, a verla. Sí. Eh, y la salita es muy linda además. Reservas al 4856-0277 o. Eh, por alternativa teatral, uh -huh. también pueden conseguir... Facebook Con la Música y ahí Facebook, si no, ¿y si no por Facebook ah, Muy bien, bien. Facebook Llegó la Música. Bueno, Cierto. les agradecemos por haber venido. Alberto no, no podía venir porque estaba... Está... No, pero, de... Perdón, ¿no? No los vamos a dejar ir. No. Uh -huh. Primero ¿Ahora? nos vamos a ir a hacer una breve pausa Muy bien. y en un rato queremos saber las cosas prohibidas que pasaron Upa. en la previa... Y alguna ofrenda urbana que nos van a dejar acá. Así se las dejo ah. picando. Dejo una preguntita bueno, más picando, bueno. que no. Eh, eh, Belén de Almagro nos pregunta, ¿toman droga en la obra? Opa. Para el corte. La, la, realidad, la dice, no, dejamos picando, ¿no? En la ficción. Ah. En la realidad ah. ya sabemos que es una manga de drogadito. Ah. Ah. De drogadito. Ah. Mm, qué peligro! Qué peligro. No el tema de pan, la droga en... nueve, La droga de y 20 a 22. La tribu. Hey, Ofrendas Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué, qué, ¿Qué me Aquí ya estamos, acá tentados de risa con la gente. No, Llegó la música. Son todos drogadictos. Yo ya te dije. <risa> Vienen de no, no Alberto Ajaca, ausente Otro con aviso. Otro drogadicto. Ausente. <risa> ausente con aviso. Está laburando. Alberto. Está haciendo sí, manga en este momento. En, el San, Mar en el San Martín, estrenó no, ayer. El martes fue como. El martes. Así que están, va a estar de miércoles a domingo a las ocho y media en el San Martín. Alberto, Los tiene un poco abandonados ahora. No, no. O, por o ser... igual está. No, no, viene lo viene lo a también, no, viene. Siempre viene. Viene también la fue la función. un poco la idea de, de... De los lunes de que se vaya un poco. Un poco que se vaya. Claro, hacer función los lunes. No, para que la pueda ver. claro, porque ¿Para estar, que la, pueda ver, para la obra sin, sin el director durante un tiempo se, se descarrila. Al asistente no le tiene muchísima autoridad. No diga, pero sí, no sí, sí. Que es que es cierto, yo lo, lo digo como actriz, uno se va tomando permisos que si, que después ya se te hacen vicio, o uno se acostumbra y si el director no, no no pasa Los viernes para... nos tomamos permiso. Y el los lunes viene Alberto El otro día Georgina nos, vuelve carrilar. Eh, nos cagó a pedos ante la función. Nuestro asistente nos cagó a pedos. Así, ah, sí, así, sí, lo estás tomar. Hablando de tomar permiso, quedó la pregunta picando. ¿Qué era lo que tomaban? No lo van a develar. Pero, pero en un momento se dan un sacudón, 11 personas, uh, imagínense. La respuesta es sí, es afirmativa. Es afirmativa. Sí, sí. afirmativa. No, en no, principio, cara, entonces. Eso. La, obra la obra es cara. ¿No? Sí, por suerte, teatro, teatro, cuando le dijimos que era para eso, nos dio el subsidio. Ah, así perfecto. que todo va Gracias, para... Mauricio. Qué misterio, ¿eh? ¡Qué misterio! Y se las consiguió, también. Sí. Va. Sí, Ese fue bien. otro de un cabezón. Este... <risa> sí, y las cosas prohibidas o graciosas que fueron pasando en la historia de, de una luna nos pasó no sé, si, oh, no no sé pasó. si fue no sé si fue graciosa mm, pero en el momento un nada las la sales en el, la sala del fondo y se entra y la, la puerta por la que entra el público es la, después se habilita para actuar y una, o sea el espectador no puede tiene que atravesar, atravesar el escenario, el para, escenario para poder salir Exacto. entonces este se sintió mal y no se quería ir, pero se sentía mal. un espectador, perdón, que se sentía mal sí. y, y se fue como moviendo. Entonces, nosotros veíamos que se quiere ir, se quiere ir. Y veíamos que a Georgina, que es tan asistente, está como al, al costado, hablaban y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿pero qué le pasa? ¿Qué, ¿Se quiere ir? Pero Georgina lo retiene, pensaba yo, puede no. No liberar. Y nos resulta que la, el, el, la persona se quería, se quería quedar porque no quería atravesar, quería ver la obra, no sé qué, pero hasta que en un momento, Este Georgina buscó el, el lugar el pro, el lugar este el momento, el momento sí, que tampoco existe el momento no existe el momento la... tuvo que atravesar Ay, el no. esencia de topo... de actores sí, y sí. de espectadores espectador. es una genialidad estaba diciendo yo un texto muy importante sí, sí, lo gracioso <risa bonita> lo gracioso era la actuación nuestra que fue como si aparecieran las dos brujas de de, de Max, <risa> porque <risa> no las vimos no <risa> las vimos <risa> unos la la actores que no lo, no la vieron pasar a Georgina y al espectador lo peor hubiera sido que te vomite el espectador o sea la arruina el espectáculo. No, sí, sí. Pero bueno, los ensayos fueron muy divertidos. Había momentos de, de mucha tentada, donde era, donde era, era muy difícil. ¿viste? A veces nos levantábamos a hacer cera Nos tentamos mucho. ¿Cómo fue el, el proceso de ensayo? ¿La obra la fueron armando? Eh, Arrancamos ¿Vino con Alberto con, la, con el texto? La sí, él vino con una propuesta concreta sobre la orquesta esta, municipal. Eh, no y arrancamos con el, la toca de instrumento. Arrancamos por ahí, ¿no? hicimos un par de improvisaciones ahí. como grupales, pero después sí, fuimos directamente a tocar. Sí, y a yo... tocar donde la mayoría o algunos no tenían ni idea de música. Digo, que por uh -huh. más que no estábamos tocando un instrumento, tenemos que seguir como un ritmo y como una lógica de, de, de coordinar dos brazos que se mueven para tocar un chelo, para tocar un violín. Uh -huh. Entonces, ya eso fue... Sí, fue... Sí, y, y después ¿son? de un poco de improvisaciones, ya en el verano, Alberto cayó con la obra Anilla en La. Esta eh, es la obra. Esta el, es la obra el, y no en se febrero más. nos encontramos con la letra Savida, porque era la, la consigna. Y pasó que también nosotros estábamos haciendo otra obra, que era cada una de las cosas iguales, estamos todos en este mismo grupo. Este mismo grupo. Se incorporó más gente y después también hubo gente que empezó a salir y se fue, como Luciana Mastromauro, Mauro, que justo que una compañera que estaba en cada una de las cosas igual se fue porque está embarazada. Uh -huh. Y después Andrea Núñez, aunque también estaba ahí, se fue porque ten, tiene una gira con otra obra. Y también hay algo de esto que dice: Bueno, esta obra necesitamos, no nos podemos ir tan rápidamente porque somos 11 todo el tiempo. Entonces fue como. El año pasado fue como quemante. Estábamos con la obra y nos encontrábamos también a. a ensayar estábamos todo el tiempo sí lo más intenso fue este año el año pasado fue como más teníamos un ensayo cada sí, no un ensayo todo el a la tiempo, semana el año. sí, sí pero no nos fue tan intenso momento. como este año este, este año, año fue, fue apareció el texto y como fuimos derecho a la o sea sí, con todo estábamos medio, sí. medio urgidos también porque Alberto estaba muy por complicado ser Macbeth, por el tema del de San Martín dar, entonces uh -huh. estábamos a... Apurados un poco por estrenar. ¿Y después peleas? No, no hay. Eso. Oh, nos llevamos no, no, tan no, no, bien. Mentira, eso me no, es mentira. No, no, no, no, no, no en una gran bien. Hay algo casa. del grupo que es increíble. Hace un grupo humano muy bien. Cuatro lindo. años que estamos, somos 11, este no y digo, y no hay problemas. Sí, digo, más no, el, el más jodido soy yo. Entonces, como no me dan bola. Te creo, te creo. Entonces, no me dan bola. Es totalmente. bueno, hablando del escenógrafo, yo quiero hacer una mención aparte del escenógrafo, que es un amor y que el laburo que hizo. Muy bueno. Salido, salido. Salido. Salido. Salido. Muy, buena. Muy buena y las, las luces. La línea, la, la, la, ¿Les parece la, si nombramos al no resto del Sí, ¿Sí? Totalmente. Sin repetir y sin soplar, ya. Sí, ya. ya. ya. Gabriela Saidón, Leonel Elizondo, María Villar, Karina Frau, Luciano Caxer, Julia Martínez Rubio, Gabriel Sayat, Sol Fernández López, Andrés Rossi, Mariano Sayavedra, Gabriel Kogan. Muy bien. Llegó la música de Alberto Ajaca los lunes a las 21 horas, los viernes a las 21 horas también, en sala escalada. Esto es Remedios de Escalada de San Martín, 332 Villa Crespo, acá cerquita. El valor de la entrada, 50 pesos, con descuento, 35 las reservas. 48560277. 4856 4856-0277. Así que es fácil, simple y obviamente nos mandás tu ofrenda o nos llamás y sos invitado nuestro. Totalmente, sí. Si Totalmente. dicen que son ah, invitados sí. de la tribu, les dejamos descuento de 35 pesos. Por supuesto. Ya, y además podemos verlo. dejar un par de entradas. ¿no? Y, ¿eh? sí. y algo si de quieren. lo que toman en la obra también. También les damos sí. sí. sí. no Qué buen plan para un lunes, ¿no? encanta sí. La propuesta de, de semanal. Les sí, pedimos una ofrenda urbana antes de convidarlos con un excelente tema que tiene acá el señor Paul Neyman, que es nuestro muy nuestro bien. erudito musical. Muy así bien. que. Eh, de vuelta, me Voy yo, yo ¿no? entonces. <risa> sí, sí. No, porque justo me pasó el otro día. Yo estoy tramitando mi pasaporte eh, polaco de la comunidad hacia Europa. Entonces estaba, pim, pim, como dicen ustedes, así, apurado, ¿eh? por la ciudad. Llego tarde, llego tarde. Y en eso, viste, zona de embajadas, ahí Libertador, una zona de TMT, que no sabes, es una cosa de locos. Laberíntica. Ba laberinto, Banco de Plaza de Mármol. y viste unos chabones trajeados jugando al truco, me doy cuenta son todos los choferes diplomáticos jugando <risa> al truco en los bancos y lo llaman a uno porque se tiene que ir, entra otro, es como cambio porque me tengo que llevar al, al embajador español, no sé dónde está, Tata me quedé un rato mirando la situación. No sé si eso aplica como... Sí. Llegó, normal. excelente. Llegó el embajador, se podría llamar. ¿no? Llegó el embajador. Perfecto, perfecto. Sacás una se obra... Da? Tranquilo. Sí, sí, sí, ¿no? Lo, no, sé, no lo debería haber dicho porque lo tengo anotado para armar algo, pero ya está todo registrado. Nosotros conocemos perfectamente a cada uno de nuestros oyentes, así que... <risa> Vamos a buscar. Muy bien. <risa> bueno, muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado hoy aquí. Y, no, obviamente, esta, yo la quiero ir a ver, la obra no, no pude ir. ha ido Pero, casi. por sí. favor, vení. No, no <risa> yo voy de nuevo, me gustó tanto que Fernando. voy de nuevo. Voy de nuevo con Fernanda. Venga, mañana, el día de la primavera. A festejar la ¿sí? primavera. Va a haber sorteos de cotillón. <risa> sí, souvenirs <Sí, risa> polvito blanco. <risa> Entonces, ahora sí los invitamos nosotros a escuchar este gran tema que nos presenta el señor Paul Neyman.